Seguimos en la fiesta, seguimos disfrutando, excelentísima canción, excelente para los ánimos de la noche de hoy, de este Sabadux que se está armando desde esta hora. Gran canción y gran cover, ustedes reconocen muchísimo esta tonada. Stayin' Alive de los Bee Gees, pero en el cover de los Teddy Bears. Continuamos callejereando, 238-51-11, Olada sin costo, el teléfono 01-800-716-2330.